Sí, se ha hecho un pedido de informe que hicieron bueno, los vecinos autoconvocados de la comarca por la vida y la libertad. Están、uh -huh. pidiendo información pública ambiental. Y para eso, que nos cuente de primera mano, estamos en comunicación con Rodolfo Weiget. Bienvenido a Radio Encuentro. Rodolfo, Karina y Camila los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué t a l b u e n d í a ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estuvimos mirando un poquito el pedido de informe, pero bueno, queríamos ver, saber ahí,、eh, cómo es esta iniciativa、eh, y el por qué, ¿no? También. Sí, bueno, la iniciativa、eh, ya viene ya h a c e larga data, a l r e d e d o r de un año y medio, barra dos, que se viene instalando en todo el país, en, en, distintos, en distintas ciudades. Muchas antenas y ha habido reportes de casos adversos, sobre todo porque están instalando antenas en cercanías de, de colegios y de hospitales, y la normativa claramente prohíbe eso、eh, a menos de 500 metros. ¿Son en 5G se llaman las antenas?、Eh. Sí, en realidad. 5G, porque es la tecnología que están instalando ahora en este momento,、eh, como para ponerla en funcionamiento a p a r e n t e a fin de este año o principios del año que viene. Pero、eh, en realidad el problema no pasa solamente por qué tecnología es, sino por la intensidad de la radiación. Y eso ya lo venimos sufriendo de antes, incluso cuando era tecnología 4G también. e、eh, s o、eh, la frecuencia es mucho más alta y la intensidad también. Y las normativas vigentes, que son bastante obsoletas, porque la última que hay es de 1995 y fue actualizada en 2004, habla claramente de que el máximo permitido es de un microvatio por centímetro cuadrado y. Por lo que hemos estado midiendo en la comarca, incluso en San Antonio y las grutas también,、eh, supera ampliamente los 50 mil h e t á r e o s Eso es muchísimo, sobre todo cuando es constante. ¿Las consecuencias? Eh, ya, eh, ¿Eso es lo que ustedes están pidiendo? ¿Un informe? Porque、eh, en realidad consecuencias lo que, que estamos pidiendo, o sea, nosotros somos、eh, neófitos en esto,、eh, más、la、que nada por. Por cosas que hemos leído, hemos escuchado, en otras partes del mundo también se han pedido informes, se han hecho estudios, y en forma unilateral, porque no contamos con el apoyo ni el aval del Estado, porque el, el único ente regulador, por lo menos en Argentina, que tenemos que nos pueda、eh, estar apoyando, entre comillas, sería el ENACOM, y claramente está、eh, haciendo oídos sordos de lo que está pasando, porque. Dicho por、pues, el propio e n a c o m ¿sí? la intensidad de radiación es del 2019. ¿Cómo siguen en este caso, Rodolfo? Digo, luego del pedido de, de informe, ¿están solicitando solamente esto o que se revise esta situación? Y lo que pasa es que mucho más por el momento no podemos hacer、eh, en forma civil o en forma ciudadana. Más que pedirle al Poder Ejecutivo de cada localidad, que es el directo responsable de permitir que se instalen estas antenas y también de no hacer un seguimiento ni、eh, un estudio previo, porque también la reglamentación que está vigente dice claramente de que para poder instalar una antena de cualquier característica, no solamente de esta, Hay que hacer un estudio de impacto ambiental y hacer una convocatoria pública para ver si la ciudadanía está de acuerdo a que después de dar a conocer ese estudio de impacto ambiental, la ciudadanía está de acuerdo que se instale o no. Hace dos años atrás, o un poquito menos, no me acuerdo la fecha exacta,、eh, se hizo una movida bastante fuerte por una antena muy grande que habían instalado en el barrio Los Fresnos en b i e d m a Y los vecinos del barrio Los Fresnos hicieron una petición al municipio. El municipio fue, midió y dio una orden de que no se siga con eso. Bueno, evidentemente algo pasó porque la antena sigue ahí y no solamente no la sacaron, sino que además se está emitiendo una barbaridad. Qué ¿Por、ríe? qué estamos seguros de esto? Porque、eh, estuvimos en contacto con un ingeniero. Eh, que está muy empapado en este tema de las radiocomunicaciones y de la frecuencia y todo lo demás, que es de Santa Fe. y Él nos sugirió comprar un aparato i t que es el BERT 9A, que es el que mide la intensidad de las e s que e s t á diseñadas. Y hicimos en el grupo, compramos el aparato a n a l i t a m o s A ver, estamos perdiendo la, la comunicación, Rodolfo. A ver si podemos. No sé si estás en el, cerca de alguna ventana o algo. A ver si nos escuchas ahí. Sí, yo escucho perfecto. No, a nosotros se、mm. nos corta un poco, por eso. A ver. Vamos a ver si podemos、mm. retomar ahora la comunicación con Rodolfo. ¿Nos escuchás? Sí, yo, perfecto. Ahí estamos. Bien, decías. No sé dónde dejaron de escuchar. No, que les habían、eh, recomendado que adquirieran un、eh, aparato. Sí, sí, sí es un, un aparato que es específico para medir la r a d i a c i ó n de frecuencias electromagnéticas. Y bueno, compramos ese aparato y una vez localizadas las distintas antenas que hay en la comarca, salimos en grupos a, a medir en distintos horarios. Hemos llevado un registro, incluso una planilla Excel. Donde e s t á por día, por antena, por horario, cuánto emiten. Y realmente no, nos empezó a preocupar porque、eh, lo normal de estas antenas、eh, están, por ejemplo, en la Plaza San Martín en Bierma hay cuatro antenas,、eh, están, dos están puestas sobre edificios públicos、uh -huh. y. y Y están midiendo 54 en forma permanente con picos de 70. Eso es un disparate, porque como dije antes, el máximo permitido es uno.、Uh -huh. eh, Rodolfo, esto, esta iniciativa se está haciendo en conjunto también con vecinos vecinas de San Antonio, de las Grutas, de Patagones. Correcto. Correcto. Eh, sí, sí.、Eh, Esto empezó, bueno, tengo conocidos allá y cuando les comenté que estábamos haciendo eso acá, ellos se interesaron, empezaron a armar un grupo allá también. Después me pidieron si podía ir hasta San Antonio con el aparato para hacerles la medición a ellos. Allá fue casi más preocupante que acá porque la cantidad de antenas que han puesto en San Antonio en las grutas es, es tremendo. Y, Aparentemente, por lo que les dijeron en el municipio, allá el, el municipio no estaba ni enterado siquiera de que estaban poniendo esas antenas. ¿Cómo no estaban enterados? No no estaban enterados, o sea que las compañías telefónicas van y las ponen. n no hay、si, no、ningún tipo de control, digamos, sobre lo que hace un privado no, en este caso, que es una compañía、no. de, de telefonía. Y si, no, y si los vecinos no van y preguntan, la municipalidad ni enterada. Pues、se supone que deberían tener mínimo la autorización del municipio para poder encarar un proyecto de e s t e Exactamente.、Este. Bueno, entonces, gracias a todas esas cosas, a la intensidad, a la irregularidad y al, al, al no obedecer las, las reglamentaciones, como decía al principio, están poniendo antenas、eh, en frente a escuelas y, y en frente a hospitales, y eso está prohibido.、Uh -huh. Entonces. Hay muchas irregularidades, por eso, como vecinos, nos empezamos a preocupar qué es lo que está pasando, por qué no hay controles. Claro, está bien. Ustedes tienen una radio y, seguramente, para poder instalar esa radio, les han hecho 20.000 papeles y 20.000 cosas y que tenían que demostrar que la antena no iba a molestar a nadie. y... Seguro, porque yo ya he hablado e n radio y l e s a á pasando lo mismo. Sí, porque es、y、lo que se, se estima, digamos, cuando se realiza una intervención de ese tipo. Exacto, si, si ya se sabe que la, una antena de FN no causa daño、eh, y es e s c o n o c i d o que es una tecnología nueva que la pusieron, aparte de otra cosa que también es una irregularidad, cuando todo el mundo nos tenían encerrados, Eh, a principios de 2020,、eh, justamente en ese periodo que todos estábamos encerrados, las compañías telefónicas estaban colocando m i n a s、uh -huh. ¿Por qué? <risa> <risa> bueno, Rodolfo,、eh, no、Lo、sé s Sí, que... hay. Yo ahora no, no me acuerdo los nombres, pero hay varios estudios hechos. No solo acá, sino en otras partes del mundo, y los efectos provocados por una exposición prolongada a estas radiaciones es bastante perjudicial para la salud. Y son muchos los,、eh, los efectos: desde dolores de cabeza constantes, falta de sueño,、eh, despertarse a la madrugada, escuchar zumbido en los oídos, t a q u i c a r d i a s Incluso aparición de, de tumores cerebrales, eso, por ejemplo, en Salta, el año pasado un juez federal、eh, hizo sacar todas las antenas de la ciudad de Güemes porque los vecinos lograron, eh, con eh, unas, unas cuestiones médicas que lograron、eh, analizar, hubo varios fallecimientos. Posteriores a la colocación de esas antenas en las cercanías. O sea, no estamos hablando de que, oh, bueno, es un dolor de cabeza, se me pasa.、Eh, para que la gente se dé una idea,、eh, es, es como si estuviéramos dentro de un gran microondas. O sea, nos están cocinando con la radiación. Rodolfo, nos dijo que había cuatro、eh, en la plaza cerca de la Plaza San Martín. ¿Cuál sería el resto, la ubicación del resto? Bueno, hay una en el barrio 1016 que emite muchísimo, hay otra en el barrio San Martín, hay dos en el barrio Los Fresnos, hay varias en el centro de Viedma.、Eh, ¿Dónde más? Hay una en el c a m u en el barrio l a v a l l e Ah, pero hay un montón, o、eh, O sea, hay, hay muchas. En Viedma hay más que en Patagonia. Patagones tenemos identificadas cuatro.、Eh, una que es la clásica, esa enorme que siempre estuvo en p a ñ a n o y Barbieri,、eh, que no emite tanto, pero igual es mucho porque emite entre o y 12 permanente. Y después hay una, por ejemplo, en la Villa Lynch, que está disfrazada como tanque de agua. Cosa que también llama mucho la atención, porque la tienen que disfrazar como si fuera un tanque de agua. Y ella, para un lado, emite entre 8 y 9, y para otro lado, emite 23.、Ah. Es, ya, difícil, veces, en... es difícil a veces entender a veces、eh, los que, las que no estamos muy en el tema, ¿no? Eh, pero está bueno ponerlo, ponerlo en debate de que se pueda hablar. Sería bueno también que se puedan hablar en los espacios educativos, que podamos tener ¿no? más información de todo esto para ver qué es lo que nos está pasando, porque es terrible. La verdad es que no queremos estar en, dentro de un microondas. Entonces, no, no. Tener, tener en cuenta ¿no? de qué podemos hacer. Por eso、eh, está bueno esto que ustedes están haciendo como vecinos autoconvocados ¿no? de pedir estos informes.、Y、en realidad, lo que queremos transmitir es. Un poco de tranquilidad también a la gente, o sea, no, no ser alarmista hasta no tener algo más serio.、Claro. Pero、eh, sí nos preocupa esta instalación indiscriminada porque nos, nos convencen de que hoy día necesitamos la tecnología, necesitamos Internet y lo que no cuentan es la parte negativa. Es que no necesariamente por tener semejante radiación vamos a tener un mejor Internet.、Claro. Porque ya la tecnología 2G y 3G era más que suficiente para, para tener、eh, un buen Internet. Solo era necesario poner más celdas. ¿Me explico? No, no aumentar la potencia、claro. o poner más antenas. Bien, claro. Gracias, Rodolfo, por este reto bueno, aquí con Radio e n c u e n t r o p e r o haber sido suficientemente claro, sobre todo para la gente que, que desconoce totalmente el tema. Claro. Y muchas gracias por la paciencia también, porque <risa> los, que, los que, las que desconocemos estos temas se nos, se nos hace difícil, ¿no? A mí me causó esto, lo la, lo, me quedé con lo del de m i c r o c o n t a <risa> c t Pero bueno, está bueno también graficarlo así como para que le demos dimensión es que, es de, de el, la, lo, lo grave por... que realmente es. Eh, si uno entiende cómo es el funcionamiento de un h o r n o m i c r o o n d a s、eh, es una caja que está preparada para que la radiación no salga de adentro, por eso tiene esa especie de malla en la puerta. ¿Y、eh, cómo funciona? Al emitir una radiación alta, hace vibrar las moléculas de, por ejemplo, de la pechuga de pollo que ponemos adentro, y la vibración. Alta y, y fuerte de todas las moléculas de esa pechuga de pollo hacen que genere temperatura, por eso se cocina.、Claro. Y esto es exactamente lo que estamos padeciendo con esta tecnología y esta alta vibración de la frecuencia.、Mm, claro. Por eso、Bien. hay muchos casos de miocarditis, hay muchos casos, incluso、eh, ya hubo gente que tuvo problemas. Que tienen un marcapaso, que se les desregula,、eh, gente que ha tenido problemas de pérdida de memoria o que han perdido el conocimiento manejando al pasar cerca de una antena,、eh, es grave.、Bien. Entonces, hay que,、mm, yo creo que lo, lo que amerita, por eso la nota fue dirigida al, al, al Poder Ejecutivo. Porque es el responsable directo de la autorización o no de la colocación de estas antenas. Entonces, me, nos pareció que era lo ideal que ellos nos dieran una respuesta. A ver si hicieron un estudio, si para ellos son inofensivas. Bueno, empezar por algún lado, o sea, no empezar a hacer lío. Bien, bien. Muy claro, Rodolfo, gracias、eh, por este r a t o aquí con nosotros. Muy breve. Gracias, Gracias, abrazo.、Así. Hasta pronto. Bien, Rodolfo w e i j e a n o Bueno, con este pedido de informe que han realizado desde estos espacios, de organizaciones ambientales, en este caso en relación bueno, a、eh, la instalación de, de antenas 5G. Ajá. Bien, para seguir de cerca.